Póngase en pie y levante sus manos Y diga conmigo fuerte Jesús Tu nombre es sobre todo nombre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria de Dios Padre Амінь! me